el gran sol central y la gran explosión de la creación. Todo vino de Brahman, que es más sutil que el átomo y mayor que el más grande. Kata Upanishad La teoría del Big Bang es la explicación más popular sobre el origen de las galaxias, las estrellas y los planetas. De acuerdo a la comunidad científica, Toda la materia del universo, tal como la conocemos hoy, comenzó siendo un punto pequeño, caliente y compacto. En el momento de la gran explosión, el punto comenzó a expandirse como un globo, no como una explosión literal, sino como una expansión que aún sigue sucediendo. La materia se enfría, se contrae y forma estrellas y galaxias. Los maestros ascendidos nos han dado una hermosa visión de la conexión de toda vida y la suprema importancia de cada individuo para el todo divino. Ellos enseñan que en el centro del universo se encuentra el eje de toda creación física y espiritual, se le llama el gran sol central, un núcleo de fuego blanco que concentra todo el potencial de Dios, un fuego que se plega a sí mismo Expandiendo y atrayendo sus energías dentro del centro de la manifestación macrocósmica. El Creador, con cada nueva exhalación, evoluciona a un estado mayor de perfección cósmica. Es la progresión del cosmos de soles, estrellas y galaxias. Es la ley de los ciclos, la exhalación y la inhalación de la conciencia de Dios. Al gran sol central también se le conoce como el sol detrás del sol. En realidad es un sol espiritual que está en otra dimensión superpuesto sobre el sol físico que conocemos. Nuestro cuerpo causal es una réplica en miniatura del gran sol central, un patrón de espirales de energía que evolucionan esferas dentro de las esferas. Las bandas de color del gran sol central así como del cuerpo causal son planos de la conciencia de Dios diferenciados solo por su frecuencia o vibración, y el núcleo de fuego blanco es el foco de espíritu convirtiéndose en materia y materia convirtiéndose en espíritu. Así, en el eje, el centro del cosmos de la materia espiritual, y en el corazón de cada átomo, el sol espiritual y el sol físico coexisten. Aquí, en el núcleo de fuego blanco, la manifestación simultánea del espíritu y la materia proporciona los componentes necesarios para la creación. Aquí y sólo aquí puede nacer la creación. Cuando Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo, Dios expandió la luz al dar chispas individuales del espíritu, cada una de ellas como una réplica exacta De la energía del Ser de Dios. Así es como fuimos creados al principio, como chispas individuales del Espíritu de Dios, pura energía a imagen y semejanza. Al crearnos, Dios multiplicó su amor y su luz. A estas chispas del Espíritu le llamamos Presencia Yo Soy, nombre sagrado de Dios que le fue dado a Moisés en la zarza ardiente, cuando éste le preguntó su nombre para decírselo al pueblo de Israel. Dios le respondió, Yo soy el que yo soy. Así que la presencia de Dios individualizada para cada uno de nosotros se le llama la presencia yo soy. Es la parte más elevada de nuestro ser y está formada por la misma esencia de Dios. La presencia yo soy es un campo energético de la conciencia de Dios que está encima de nosotros y nutre nuestros cuerpos, mentes y almas. Quien la alimenta es la luz del gran sol central.